Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que se quedó el sol. ¿Se quedó? Se quedó, se quedó, está acompañando. Y bueno, nos extrañaba él también, de repente. Sí, sí. No solamente nosotros podemos extrañar al sol, también él nos puede extrañar a nosotros, ¿no? Sí, sin duda. Si supiera eso. él claro, cuántas si supiera. ganas de, mm -hmm. de abrazarnos del sol mm -hmm. tenemos. Mm -hmm. Bien, les cuento que eh, hay eh, muchísima gente que hay, que está trabajando, muchísima gente solidaria, muchísimos voluntarios a través de diferentes lugares, de ollas populares y demás. Pero hay alguien a, a quien conocemos, a, eh, conocemos a su papá y queremos mucho a su papá, y es Marcia Elena Marcia Elena es la coordinadora en Maldonado de Canastas. Y Marcia, que hoy temprano me decía, no puedo atender ahora porque estoy yendo a, a entregar justamente... Eh, las canastas. Con ella queremos hablar, queremos eh, conocer de qué se trata Canastas Ui, sabemos que que hace poco se ha creado y que y ya están trabajando muchísimo. Marcia, te recibimos con, con muchísimo cariño aquí en Frecuencia Abierta. Jorge, Ricardo y yo te escuchamos. Hola, buenos días para todos. Buenos bueno, días. es un gusto estar en contacto. Nos conocemos, hay una apellido, así que, bueno, gracias también por la discusión que le están dando a Canastas Ui. La realidad es que somos un equipo de personas que nos unimos para poder ayudar a los más necesitados en esta crisis por la pandemia que se está viviendo. Entonces, bueno, eh, nos unimos, vimos qué teníamos para dar, fuimos generando redes también para, para ver quiénes querían sumarse y aportar donaciones, aportar manos para ayudar y demás. Y bueno, así se creó Canasta Azul. Empezó funcionando en Montevideo con un equipo que iba al colegio Ibitomas a armar canastas. Las canastas que obviamente llegaban a, o se llegaba a acceder a esas por por donaciones de particulares, de empresas. Y bueno, así se fue formando. En, en el colegio se van armando sus canastas que se empezaron a distribuir en Montevideo, como les decía. Pero, por suerte, las donaciones empezaron a, a explotar y ha sido... Una, un movimiento tremendo, la gente se empezó a sumar y hoy logramos expandirnos por el país. Estamos en diferentes departamentos, no hemos llegado a los 19 todavía, pero tenemos ese objetivo, podemos llegar a todo el país. Y, y bueno, como últimas novedades, digamos, tenemos un nuevo centro de operaciones, aparte del de Montevideo, y hoy este nuevo centro de operaciones es aquí en Maldonado. ¿sí? Estamos operando, eh, operando aquí en, en Polo del Este, aquí en el centro comercial, en el fondo comercial que está en la ruta 39. Ellos nos cedieron un depósito para poder almacenar canastas que vienen armadas de Montevideo y de aquí se envían a diferentes departamentos de la zona este. Eh, hoy justamente estamos aquí trabajando con un equipo de 14 voluntarios que vinieron a cargar canastas que se están haciendo para Cerro Largo y eh, para Maldonado también entonces bueno para nosotros es un placer que la gente se haya sumado sabemos que en estos momentos es cuando más unidos tenemos que estar y, y realmente la respuesta ha sido muy buena marcia como como cómo se hace la selección de quién se van a hacer entrega de estas de estas canastas y qué es lo que se les entrega bien bueno hoy canastas está periculizando eh, las donaciones mediante las intendencias departamentales Nosotros traemos las canastas, las almacenamos en el depósito y es la Intendencia quien viene a cargar estas canastas y entrega a la población que ellos ya tienen identificada mediante el registro que sabemos que se está haciendo. Eh, tienen identificadas estas familias y es ellos quienes eh, entregan estas canastas. ¿sí? Tienen los depósitos aquí en... La Valleja creo que es, y bueno, de allí es donde la gente retira las canastas. Nosotros acá en el Centro de Operaciones de Maldonado no entregamos a particulares, entregamos a las intendencias. Las intendencias también pues, lo, lo canalizan mediante pedidos que, que les llegan por municipios, las diferentes alcaldías y demás. Cuando hablabas de, de las donaciones, las donaciones que se reciben allí en canasta UDI, ¿es a través de justamente los alimentos o elementos que van a estar dentro de, de esta canasta o son donaciones económicas? y desde allí ustedes realizan las compras. Son donaciones económicas y la, obviamente recibimos solo los, eh, las donaciones mediante las cuentas que están en las cuentas oficiales que ahora en rato se las doy, se las digo bien para que las anoten, pero eh, la idea es que las donaciones sean económicas mediante los medios de pago que hay que son Repagos, Habitat y, y Banco Itaú ¿Sí? Nosotros no recibimos obviamente donaciones en mano eh, tampoco alimentos Sí, algunas empresas lo no han hecho, pero eh, hoy priorizamos que la gente no se mueva, que no generemos ese movimiento que hoy se está evitando, ¿no? Y estamos eh, fomentando la campaña que hace en casa. No, no queremos que la gente de su hogar eh, pueda colaborar con 250 pesos, que es el punto eh, de cada canasta. Y bueno, de ahí para arriba, obviamente. Hemos tenido donación, hemos tenido donaciones de todo tipo. Eh, realmente hay... Eh, han visto, pero deportistas, empresas, eh, referentes, articulares, digamos que han hecho eh, grandes donaciones, pero todo suma, la mínima la mínima donación que se suma y esto todo se traduce en compra de alimentos para armar estas canastas. y ¿Sí? Me Bien. preguntaban, perdón, anteriormente, ¿qué tenían las canastas? Eh, las canastas son tres eh, eh, o seis kilos cada una y tienen leche en polvo, vídeos arroz, colenta, latas de atún o de arbeza, eh, o de sardina, perdón, choclo o arbeza, tienen aceite, y ahora se le incorporó también un jabón de tocador para tocar eh, también algún eh, punto de higiene personal. ¿Sí? Empezaron costando 200 pesos, después se le sumó algún producto y subieron a 250, pero también creemos que es un precio sumamente considerable para para todo lo que contiene esa canasta. Y esa canasta también está pensada para que cada familia... Eh, pueda abastecerse durante tres días, ¿sí? Entonces, eh, una familia tipo, ¿no? Pueda comer tres días con, con lo que contiene nuestra canal Bien, vamos a sumar a Jorge y Ricardo a las preguntas. Bien. Hola, Marcia, buen día. Hola, Jorge, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, una cosa que, que no, no me quedó muy clara. To, toda esta logística se genera acá en el departamento de Maldonado y de acá salen sí. para diferentes intendencias los aportes... No, es así. La logística, digamos, eh, la central, por así decirlo, está en Montevideo. Sí. ¿sí? La mayor cantidad de compañeros están eh, en esta red de Canazajú, están en Montevideo. Ellos allá tenemos diferentes equipos, pero funcionan con un equipo de compras, un equipo de sponsors, un equipo de voluntarios, un equipo, bueno, así diferentes equipos segmentados, y lo que hacen es, se compra se arman, Eh, se distribuyen para los diferentes puntos del país. Todo sale desde Montevideo. Ah, Entonces, es nuestro primer centro de operaciones, por así decirlo. Uh -huh. Y ahora lo que se logró, como les explicaba anteriormente, es tener un nuevo centro de operaciones dentro del país, que es el mandonado, que es este en el que estamos ahora acá operando. Uh -huh. Marge... y, y este centro del este abastece toda justamente estos otros departamentos, es como para acercarnos también a a, a que bueno, a que sea más más fácil la, la entrega de esos canastas. Uh -huh. Eh Marsha Rical y a Montevideo Ricardo te habla, buen día, ¿cómo te va? Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, hace unos días ustedes justamente entregaron aquí en Maldonado a las autoridades de la Intendencia mil canastas que ya sean a través de los municipios distribuidos. Eh, ¿Ya han cubierto o ya han llegado o cuándo piensan hacerlo a otros departamentos? Habida cuenta de eso que tú marcas, que es muy importante y es esta segunda base de operaciones de canastas aquí en Maldonado, pero para cubrir la región en definitiva. Exacto. Mira, nosotros estamos entregando, como les decía, hoy se están siendo 1.700 canastas para Cerro Largo, que son dos camiones de la Intendencia, o sea, nuestros voluntarios descargaron y se están eh, haciendo los camiones para Cerro Permitime la interrupción. ¿Por qué, sí, claro. eh, ¿Por qué 1.700 canastas para Cerro Largo y 1.000 para Maldonado? Eso porque ya tenían un diagnóstico, digamos, de las necesidades. Eh, en realidad tenemos diagnóstico y a su vez también tenemos una habilidad de distancia ah, ¿no? el camión está, de Cerro claro. Largo los camiones venían y bueno, los cenamos a tope para que les fuera eh, más efectivo el aprovechar día, porque, el viaje entonces, sí. exacto, pero también para Maldonado estamos entregando hoy otras 700 canastas y así eh, vamos a seguir entregando pero tenemos la facilidad de que están acá y estamos a, a 20 cuadras de, del claro. depósito de, de la intendencia, entonces se puede realizar con mayor frecuencia esa entrega. Pero no es que no es que damos eh porque sino más un poco más a unas que a otras, no, la idea es poder acaparar todos nuestros pedidos que nos lleguen y eh, tenemos temas logísticos, como les decía, que, que, que bueno, también influyen. ¿Has mirado la página de canasta suya esta mañana? Perdón, no, no, no Si has mirado la página de Canasta Súy esta mañana no has tenido tiempo, ¿sabes por qué? Porque me sorprenden algunos este algunos números, ¿eh? Se han donado 70.675 canastas que equivalen a 2.868.300 platos de comida. Es brutal. Es correcto, es correcto. Nosotros entregamos o armamos con el equipo de voluntarios en el Montevideo, que es en el único lugar como les decía que se arman Salman 5.000 canastas por día. Eso equivale a 24.000 comidas por día de diferentes personas, ¿verdad? Mm. O sea, diariamente con canastas se están alimentando 24.000 personas. Es, o sea, los números sorprenden, son reales. Entregamos 70.000 y tenemos un nuevo objetivo que queremos cumplir cumplirlo de aquí a poco, que son 100.000 canastas. Y creemos que al ritmo que venimos lo vamos sí. a lograr. Sí, sí. Sí, eh, la, las donaciones crecen, la gente no para de sorprendernos, eh, pero en todo sentido, donaciones económicas, donaciones, eh, bueno, gente voluntaria ofreciéndose, eh, bueno, también difusión, que necesitamos mucho, eh, la verdad es que se ha atendido una red muy buena, se trabaja muy organizadamente y, y ha dado resultados. Marcia Elena, gracias por esta conversación muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran los esperamos en el centro de operaciones para ver cómo funcionamos. Muy bien, gracias, muy amable. Hasta luego, chao, chau, chau. Bueno, despedimos a Marcia y la felicitamos a ella y por supuesto a todos los voluntarios porque a, Ricardo hablaba de los números, de las cifras y yo veía toda esa gente trabajando en forma voluntaria y anónima, gracias. así que el saludo y las felicitaciones para cada uno de los que de los que se arrima y de los que quiere poner su granito de arena de alguna manera para, para trabajar en pos de, del otro. Yo les había dicho anteriormente, en el móvil anterior, que íbamos a hablar de los lugares de, de vacunación en esta campaña, en esta primera parte de, de la vacunación antigripal. En Maldonado hay nueve lugares, en la Policlínica de Asia, en la Policlínica Elisa, en la polic, en la Policlínica Kennedy, en eh, el sanatorio Cantegril, escrame Maldonado, en Hace Maldonado de Hipódromo, tengo las direcciones también, en la policlínica Centro, también de, del sanatorio Cantegril, en Hace Policlínica Vigía, en el hospital de Maldonado, en las policlínicas de la intendencia de Maldonado, así en Maldonado, en barrio Maldonado Nuevo, eh, Alberto Caracara, calle 7, entre Teodoro Chacobo y Mevoipe, en el laboratorio Bioeste, por supuesto, y eh, en los dos laboratorios de bienes, tanto en el de Rafael Pérez del Puerto como el que está en eh, Dodera y Michelini. Uh -huh. Quiero eh, contarles que tenemos estos datos, reitero, que en algunos de ellos no están los horarios, tenemos los horarios de algunos porque toda esta información que acabo de brindarles a ustedes y a la audiencia está en la página del Ministerio de Salud Pública uh -huh. y algunos... De, de, de los lugares los fuimos buscando a través de internet y, y tienen teléfonos que, que obviamente eh, están a tope y no nos contestan, así que no tenemos los horarios pero sí lo que está allí desde la página del Ministerio de Salud Pública Bien, ¿redondeamos por acá? Cerramos este Dale. móvil, nos reencontramos en un ratito Gracias chau, chau. Frecuencia abierta